It's important for us to make sure that very graphic photos of somebody who was shot Para nosotros es importante asegurarnos de que fotos muy explícitas de alguien con un tiro en la cabeza no circulen por ahí incitando a más violencia y alimentando la propaganda. Nosotros no somos así. El presidente Obama decidió ayer no publicar fotos del cadáver de Bin Laden, también para que no se conviertan en trofeos, dijo. Y sobre todo porque en su opinión hay suficientes pruebas, incluido el ADN, que demuestran que han matado al líder de Al Qaeda we killed uh, Osama bin Laden. Aún así la agencia Reuters distribuyó ayer estas fotos que aseguran muestran tres de los hombres muertos en el tiroteo. Reuters explica que las obtuvo de un pakistaní que no identifica y que habría entrado en la casa una hora después de salir las fuerzas especiales. Hay también fotos de los restos del helicóptero que el comando dejó atrás. ...y que en Estados Unidos sugieren que se trataba de aparatos invisibles a los radares. Mientras, nuevos detalles sin confirmar indican que unos niños salieron corriendo de la habitación... ...cuando los comandos abrieron la puerta antes de que dispararan a la pierna de la mujer de Bin Laden... ...y luego lo mataran a él. Parece que tenía un fusil AK-47 y una pistola a su alcance. En Estados Unidos continúa el debate para que la Casa Blanca dé una versión completa de lo que ocurrió... ...aunque de momento no parecen estar dispuestos a hacerlo. A los expertos ha sorprendido también que Bin Laden viviera en un ambiente ambiente tan familiar la imaginaban rodeado de una guardia pretoriana en algún fortín inaccesible